es miércoles 10 de agosto y por delante volvemos a tener el mismo bochorno que ayer un día intenso de calor con temperaturas de 34 grados pero no, no nos podemos quejar porque el calor subirá a partir de ...de este fin de semana... Oh. ...es la previsión de Vicente Bordonado... ...la que oiremos... ...y la ciudad Elche vuelve a ser cristiana... ...anoche el rey Jaume I... ...la reconquistó... ...los sarracenos que se sublevaron... ...colgaron la bandera de la media luna... ...en el palacio de Altamira... ...pero no pudieron mantener por mucho tiempo... ...esta ciudad musulmana... ...coge las espadas los ilicitanos... ...por la honra del rey... ...lidiar... ...es reñir... ...por la Villa de Eze... vencer ...o morir... ...pues este es el momento... ...de las embajadas... ...se representaron anoche de forma magnífica... ...por los propios festeros de moros y cristianos... ...una interpretación impecable... ...por parte de los protagonistas de esta fiesta... ...que volvieron a ofrecer... ...un espectáculo digno de ser fiesta de interés turístico autonómico... ...así que esta tarde toca la entrada cristiana... ...y el presidente de la asociación... ...anunció anoche que el boato del Capitán Cristiano... ...será digno de ver... Y hoy, además, se va a repartir arroz con costra en el Paseo de la Estación. Se quiere cocinar esa paella, la más grande del mundo, de un plato típico de nuestra gastronomía que se quiere declarar bien de interés cultural. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, además, se pueden comenzar a pedir los bonos para comprar bicicletas y patines en Elche. Y hoy empiezan a aplicarse algunas medidas del Plan de Ahorro Energético del Gobierno de Sánchez por parte de los comercios y de la hostelería. ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...conoceremos más detalles de la palmera de la Virgen... ...que se espera ver salir del Campanario de Santa María... ...como colofón a la Aní del Alba... ...este sábado 13 de agosto... ...hoy se abren las puertas del cielo del Misteri... ...en Santa María, para probar el vértigo de los escolanos... ...bajará la mangrana con el ángel... ...y el resto de aparatos aéreos de las representaciones... ...hoy es un nuevo día de fiesta en el que no vamos a tener mascleta en el paseo de la estación a las 2 de la tarde, pero sí tendremos mascleta a las 12 de la noche. Mascletá nocturna en la Plaza de Castilla en Altavix. Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta a tiempo de cogidos del brazo, con aire de gran amistad. Todos a coro, cantando con fuerza para papá. Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen. Bien, pues con los aires de fiesta que tenemos y la intención de pasarlo bien, vamos a comenzar eh, el relato de las noticias. Les vamos a contar hoy que los agentes de la policía local inspeccionan a diario los puntos de venta de cohetes y pólvora de la ciudad para garantizar que se cumplan todas las medidas de seguridad. Hasta el 15 de agosto van a revisar estos establecimientos para evitar también la venta ambulante de productos no homologados. También en la crónica de sucesos les contaremos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre que atracó la semana pasada una pizzería en Carrus. se trataba de un delincuente peligroso que amenazó de muerte a los trabajadores si no les daba el dinero de la caja registradora. El implicado con numerosos antecedentes penales ha ingresado ya en prisión provisional tras haber pasado a disposición judicial. También lo hemos anunciado, hoy volverá a cocinarse en el Paseo de la Estación a partir de las 12 y media del mediodía la paella de arroz con costra más grande del mundo, en la que se van a repartir más de 2.500 raciones entre los asistentes y al mismo tiempo las comisiones de fiestas participarán en el tradicional concurso del arroz con costra. Y hoy... Jaco Gómez nos contará cómo Francisco, el técnico del Elche Club de Fútbol... ...se prepara, prepara ya a sus jugadores de cara al partido de este lunes... ...contra el Betis, al partido del inicio de la Liga, en, de nuevo en Primera División... ...con algunas dudas, las de Pastore y Lucas Boyé, que siguen entrenando... ...aparte por las características de sus lesiones, pero que esperan que pronto pisen el terreno de juego. La glorieta con Rosmar y Alonso. Cuando pasan seis minutos de las siete de la mañana, comenzamos el relato. En estas fiestas de agosto hay mucha más cantidad de pólvora en juego que anteriores ediciones. Se han incrementado los kilos de pólvora, tanto en las mascletas, en los espectáculos nocturnos, en el alardo de moros que tuvimos y cristianos que tuvimos ayer por la mañana y que nos despertó a, a todos. Y también se incrementa la pólvora en la nid del alba. ...la Nid del Alba tendrá más color, más cohetes... ...y una palmera de la Virgen más brillante... ...se han incrementado los puntos de lanzamiento... ...para abrir más este espectáculo a los barrios... ...y estiman que se quemarán unos 2.000 kilos de pólvora... ...y se van a lanzar 80.000 cohetes... ...hoy vamos a entrevistar aquí al responsable... ...de la pirotecnia Fernández. ...que lleva más de 30 años lanzando la Nid del Alba... ...Manuel Fernández ha asegurado que este año... Han incorporado más cantidad de cohetes y palmeras de colores que serán muy diferentes a los habituales. Uh, se, se, se va a incrementar, se va a, a, a tirar turquesa, ¿cómo se llama? Fusia. Se van a tirar colores eh, aguamar, se van a tirar limón, naranja. Se van a tirar intermitentes fusia, intermitentes colores que nunca se había lanzado en la niña de Alba. Pues ahí. Pues, ...se van a lanzar en las palmeras. Además anunció que la intención de este año... ...es que la palmera de la Virgen... ...sea más alta y ancha... ...quieren que alcance los 350 metros de altura... ...los 700 metros de diámetro... ...y que dure más tiempo suspendida en el aire... ...y sobre todo, que el blanco... ...sea mucho más intenso. Sí, la palmera de la Virgen ya la tenemos terminada... ...y lleva más de mil coetones... Y este año vamos a ver si, si alcanzamos, estamos con las pruebas, si alcanzamos un radio de 700 metros de apertura con una altura de 300 y 350 metros y alcanzar a que dure por tener ahí durante 25 segundos. Y buscar con los productos como el nombrante, manés y todo eso de darle más, más luminosidad y más, más brillo al blanco, al blanco de la palmera. Son 40 operarios los que estarán trabajando durante la NID del Alba... ...para ofrecer al pueblo del Che el espectáculo que merecen... ...que llevamos dos años esperando disfrutar de ella... ...en un año muy especial en el que ha sido declarada... ...Fiesta de Interés Turístico Nacional. Y seguimos hablando de pólvora porque cuando se juega con tantos kilos... ...las medidas de seguridad se refuerzan y los controles también. Ayer se presentó a los medios de comunicación el trabajo que la policía local está realizando para inspeccionar a diario desde el pasado 1 de agosto todos los establecimientos y puntos de venta móviles autorizados durante estas fiestas para la venta de fuegos artificiales. Es una noticia que nos va a contar Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ross. Pues del 1 al 15 de agosto los agentes de policía local acuden a los diferentes puntos de venta del municipio. Este año son 19 establecimientos en total, 6 de ellos portátiles, 3 más que el pasado año y 13 de ellos fijos. Este operativo, que lleva ya más de 30 años realizándose por la policía, consiste en verificar que los puntos de venta tienen autorización de apertura, así como revisar que todos los productos están homologados, en buen estado de conservación, que tienen el etiquetado correspondiente, que son productos de calidad y que no se realice venta tampoco ambulante para que se cumplan así todas las medidas de seguridad en un año en el que hay muchas ganas de pólvora y en el que se está incrementando la demanda de los productos pirotécnicos. Escuchamos eh, Rosa ahora, si te parece, a José Antonio Corrales, el inspector de policía local, que nos ha dado más detalles sobre estas inspecciones. Normalmente no nos solemos encontrar grandes, grandes incumplimientos. Si sí, vemos algunas pequeñas deficiencias, sobre todo pues, en algún extintor, en alguna... y hemos detectado algún, pro, algún producto a lo mejor que se ha colado sin homologación, lo que hacemos es que lo retiramos de, la, de, de, de venta del puesto de venta, eh, se interviene y ya está. Es importante que los productos estén homologados, puesto que la homologación y, eh, nos, nos dice que el producto pues, va a funcionar como debe de funcionar. Y hoy miércoles, lo hemos dicho, no habrá mascleta a las 2 de la tarde en el Paseo de la Estación, pero sí habrá mascleta nocturna en la Plaza de, la, de Castilla, en Altavix, a las 12 de la noche. Y es que el Paseo de la Estación es un espacio que se va a necesitar para cocinar el arroz con costra más grande del mundo, organizado por la gestora de festejos populares. A las 12 del mediodía las comisiones de fiestas van a participar ya en ese concurso tradicional de arroz con costra y a las 12 y media comenzará a cocinar. ...esta paella gigante del plato más típico de nuestra gastronomía... ...que está en trámites de declararse bien de interés cultural... ...para la elaboración de este arroz... ...del que se van a repartir 2.500 raciones... ...entre los asistentes se van a utilizar pues imagínense... ...75 kilos de conejo, 45 de pollo troceado... ...90 docenas de huevos y 25 kilos de embutido... ...entre más kilos de aceite, sal y condimentos... ...todo un espectáculo para ver... Sobre todo, cómo se prepara, porque es a lo grande. Hay años en los que recordamos que se han necesitado grúas para levantarlo todo. Y hoy, además, a las seis de la tarde, se celebra la Prueba del Ángel, en el interior de la Basílica de Santa María. Cada vez están más cerca las representaciones del misterio. Mañana empiezan los ensayos generales y a las 8 de la tarde se iniciará la entrada cristiana tras la reconquista de la ciudad por parte del rey Jaume I, momento histórico que, como hemos comentado, se vivió anoche en las embajadas. A las 10 de la noche se iniciaron en, la, en el Palacio de Altamira. Unas embajadas que fueron retransmitidas por Teleelche en directo. La, y que además aglutinaron a un numeroso público que pudo disfrutar de una interpretación magnífica de los protagonistas que nos recordaron un hecho histórico, las continuas revueltas de los moros viejos que sintiéndose discriminados y maltratados por los cristianos llegaron a tomar las armas para luchar por recuperar el poder de la Villa de Elche. Y lo consiguieron, colocando la bandera de la media luna en el castillo. ¡Coger las espadas, los la honra del rey, lidiar y reñir por la villa de ese, vencer o morir. En esa batalla vencieron, pero el rey Jaume I en el siglo XIII consiguió devolverle la ciudad al infante Don Manuel. Es el contenido histórico de lo que muestran estas embajadas. El presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, Julián Fernández, mostró su alegría por cómo están discurriendo estas fiestas. Fue la entrevista que le realizó Salvador Campello durante la retransmisión en directo que les ofrecimos aquí en Telech. Pues la verdad, ya estamos en el cuadro de las mismas. Lo que te puedo decir es que estamos súper contentos. ...por la participación, por cómo están quedando los actos... ...y creemos que estamos haciendo unas fiestas... ...como se merecía antes, después de dos años... ...que no pudimos eh, celebrarlas por el motivo de la pandemia... ...creo que lo estamos consiguiendo, estamos muy contentos... ...y bueno, vamos a seguir que estos dos días que nos quedan... ...sean iguales a los pasados. El alcalde también destacó la cantidad de visitantes... ...que están registrando cada acto de nuestras fiestas... ...y está, bueno, están en todo momento... ...están concitando el interés de muchísimos ilicitanos... ...creo que las fiestas están... ...hasta el momento, está yendo todo muy bien... ...afluencia más ilicitanos... ...creo que también tengo la sensación de que también hay... ...muchos vecinos de otras localidades... ...o ciudadanos que están en la Costa Blanca... ...que están en Torrevieja, en Benidorm... ...en las ciudades eh, costeras de, de la Costa Blanca... ...de la provincia de Alicante... ...y que se desplazan a compartir con nosotros... ...estos momentos de nuestras fiestas... ...que son tan intensos, tan especiales y tan singulares". Intensos también están siéndolo para la pregonera Blanca Paloma, que solo se ausentó de Ilche el pasado domingo porque tenía que actuar en Madrid, pero ha asegurado que seguirá hasta el 15 de agosto aquí, disfrutando de lo que ya son sus fiestas. Creo que sí, además lo estoy disfrutando desde dentro, por primera vez, y yo creo que es de donde uno se entrega, ¿no?, porque... ...todos pertenecemos a algo... ...todos están metidos en moros en cristianos... ...en alguna organización... ...y si no como visitantes... ...desde luego deben estar alucinando... ...porque esto es un espectáculo... ...lo que estamos presenciando hoy... ...estoy disfrutando muchísimo... ...y la verdad que, que siga así... ...porque que no pare, hasta el 15... ...me he reservado la fecha para estar... ...aquí al pie del cañón, dándolo todo. Pues, pues hay más actos multitudinarios en estas fiestas... ...porque los conciertos de la barraca popular están arrasando. Más de 25.000 personas han pasado ya por la barraca municipal en los tres primeros días de conciertos. El concejal de seguridad ciudadana Ramón Abad afirmó, confirmó ayer que se están cumpliendo las expectativas de participación y también con la seguridad al estar funcionando el dispositivo policial hasta el momento. Escuchamos a Ramón Abad. ...concejal, no, no tenemos... ...aquí está el concejal Ramón Abad... ...sus declaraciones. El dispositivo policial, tanto de la policía local... ...como de la policía nacional... ...funcionando de manera perfecta... ...funcionando de manera coordinada... ...para que en todo momento... ...se garantice la seguridad, la libertad... ...de las personas que, que quieren disfrutar... ...de las fiestas patronales... ...y sobre todo, después de cuatro noches ya de fiesta... ...de momento sin, sin ningún incidente destacable... ...por lo tanto agradecer también... ...a la ciudad de Elche, a los ciudadanos... ...que salen a disfrutar de las fiestas... ...pero lo hacen con muchísima responsabilidad... ...y con muchísimo sentido común. Pues esta noche hay más conciertos en la barraca municipal... ...actuará Ana Mena, Abraham Mateo, Belén Aguilera... ...entre otros muchos espectáculos... ...y en cuanto a cómo el equipo de gobierno... ...ha resuelto el, pro el problema de la iluminación... ...de la barraca popular con contratos menores... ...el Partido Popular... ...le advirtió ayer a la concejal de fiestas... ...que puede estar incurriendo en una irregularidad... ...al tener que fraccionar las facturas... ...para poder usar los contratos menores... ...el portavoz adjunto José Navarro... ...ha vuelto a pedir la dimisión de Mariola Galeana... ...por su falta de organización para estas fiestas. La concejal de fiestas del Ayuntamiento Elche... ...la señora Mariola Galeana... ...está fraccionando contratos... Así de rotundos se muestran los servicios jurídicos que han analizado las actuaciones y las medidas que han tenido que tomar por la mala planificación o la nula planificación de las fiestas patronales, las primeras que organiza esta señora. Pedimos alto y claro su dimisión. Se ha mostrado incapaz de gestionar las fiestas patronales. Y si hoy en día, estos días atrás y los que vienen, estamos disfrutando de unas fiestas excelentes, es por el trabajo realizado por las entidades festeras. ...no por la señora Galeana. Pues al margen de la crítica política... ...es momento de recordar... ...los cortes de tráfico de calles y avenidas... ...que hoy se llevarán a cabo con motivo... ...de los actos festeros programados... ...escuchamos a María José Aranda... ...de la Policía Local de Elche. El miércoles 10 de agosto... ...están previstos los siguientes cortes de tráfico... ...entre las 10 y las 11 y media... ...hacia Diagonal de Palacio... Desde las 8 hacia el paseo de la estación. En torno a las 19.30 hacia el itinerario de la entrada cristiana y zona centro. Y para la mascletà nocturna en Jaime Gómez Orts se cortará el tráfico hacia la zona de influencia a partir de las 23.30. Encontrarán señalización con los itinerarios alternativos. Recuerden, para información actualizada al instante, nuestro canal de Telegram. Disfruten de las fiestas con responsabilidad. Policía Local de Elche, juntos prevenimos. Pues con el fin de garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a la zona de desfiles y del centro de la ciudad se ha establecido como zona reservada para estos usuarios el estacionamiento en batería localizado en la avenida de la Cunea Valenciana junto a la Pasarela del Mercado, reservando seis plazas los días 8, desde los días 8 al 15 de agosto a las 11 de la noche y el acceso a las plazas se podrá realizar a través de la calle José María Buc. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la Policía Nacional detuvo a un hombre de 39 años por atracar una pechería en Carrús. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Rose. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años por atracar una pizzería del barrio de Carrús la semana pasada. El detenido irrumpió a cara descubierta en el negocio con un cuchillo de 30 centímetros y amenazó con matar a los tres trabajadores si no le entregaban el dinero de la caja, mientras clavaba violentamente el arma blanca en el mostrador de la entrada del local. Posteriormente, huyó del establecimiento con el dinero, pero fue identificado rápidamente por los agentes, gracias a las cámaras de seguridad que grabaron el altercado. Los agentes detuvieron al implicado, que contaba además con muchos antecedentes penales por hechos similares, y el detenido estaba metido en asuntos de drogas, motivo por el cual se le imputa un delito de tráfico de estupefacientes sumado al robo con violencia. Finalmente, el juzgado decidió que tenía que ingresar en prisión. Gracias, Isier. Cambiamos de asunto y después de dos años eh, de parón por la pandemia, ayer se pudo recuperar el, la revista El Setiet del Museo de Pusol. Se presentó el número 25 de esta revista. Es una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana, de todas aquellas que tienen los museos. Es una noticia que nos cuenta ahora Marta Pérez. Muy buenos días. Marta Pérez, que su crónica no la tenemos preparada, pero sí el corte de voz del director del Museo de Pusol, Rafael Martínez. Nos hacemos eco de las actividades realizadas en este tiempo, en estos dos años de mucho trabajo pese a la situación vivida. Hay dos bloques en la revista, los artículos van eh, unidos, no es que vayan separados, porque museo y colegio, que son los dos bloques, Funcionan indisolublemente unidos, pero podemos encontrar artículos vinculados a museo y patrimonio y artículos vinculados a lo que es estrictamente la educación. El museo, como sabemos todos, como el resto de museos y actividades, eh, vio restringidas sus visitas, pero la actividad interna, almacenes, conservación preventiva, inventario, difusión en redes u otros medios, investigación, etc., ha continuado durante este tiempo. Las visitas también, pero se reanudaron, como sabemos todos, más tarde con motivo de la pandemia. Y de todo ello nos hacemos eco en este Pues eh, estábamos escuchando a Rafael Martínez, el director del Museo de Pussol, explicando los detalles eh, de cómo se ha recuperado esta revista cultural del Museo de Pussol, Y esta es la crónica de Marta Pérez. Buenos días, Ros. Pues sí, ayer se presentó el número 25 de la revista El Setiet, la revista que edita el Museo de Pusol y que publica su primer número después de la pandemia, ya que el último fue en 2019, un número muy especial que acerca el espíritu del proyecto que se desarrolla en Pusol y que refleja todo el trabajo realizado en estos últimos años. La revista tiene un modelo renovado, reúne 37 artículos y 16 colaboraciones, entre las que destaca el Archivo Histórico Provincial de Alicante y otras entidades como aigües este Elche o la Universidad Miguel Hernández. En resumen, la revista cuenta con un gran número de donaciones, exposiciones, difusión y un algo etcétera de artículos variados que hacen de esta revista un número completo y que pronto se subirá a la web para que se pueda disfrutar mejor. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 en Elche, Avenida Crevillente 17 y en TiendasAnticrisis.es. Quedan cuatro minutos para llegar a las siete y media y es momento, después de las noticias, de conocer las noticias deportivas y sobre todo cómo el técnico del Elche Club de Fútbol se prepara para el primer partido de la temporada. Eso nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Poco más de cinco días quedan para el estreno liguero del Elche de Francisco el próximo lunes a las nueve y media en el Benito Villamarín frente al Betis. Y ahora mismo el objetivo del técnico blanquiverde es recuperar jugadores que se perdieron el último partido por molestias musculares. Fidel además de Josan, en principio llegarán sin ningún problema Tete Morente, vamos a ver si hoy ya se incorpora al trabajo de grupo, pero también parece que podría llegar. Pedro Vigas entrena con cierta normalidad y también sería una buena noticia que el técnico pueda contar con otro defensa central, teniendo en cuenta que es baja segura Gonzalo Verdú, que se recupera tras su operación en el aductor y estará al menos un mes y medio de baja las dos principales ausencias van a ser... ...la de Javier Pastore... ...y también la de Lucas Boyé, ...que siguen entrenando aparte... ...con un plan específico de rehabilitación... ...para sus diferentes lesiones... ...recordemos que no han hecho un entrenamiento... ...con el resto del grupo durante toda la pretemporada... ...y no han jugado... ...ni un solo minuto de pretemporada... ...pero si nos atenemos a las palabras del presidente... ...Joaquín Buitrago... ...se espera que si no para esta jornada... ...sí para la segunda o tercera jornada... ...es decir... Para el Elche-Almería o Elche-Real Sociedad, ambos partidos se disputarán en el Martínez-Valero, eh, puedan ya meter la cabeza en la convocatoria y esta sin duda sería una gran noticia. Por tanto, tres bajas seguras para el inicio liguero. Lucas Boyé, Javier Pastore y Gonzalo Verdú. Tres bajas sin duda sensibles. Ahora mismo en la plantilla hay 21 jugadores con ficha del primer equipo. Quitando esas tres ausencias al técnico le quedarían justo 18 para la convocatoria. Cuatro fichas libres para firmar como mínimo a cuatro futbolistas aunque no se descarta que pueda llegar alguno más y haya que dar alguna ficha de baja. Un portero, un lateral derecho, dos centrocampistas y un extremo izquierdo son la urgencia para el técnico blanquiverde para completar una plantilla competitiva. Hasta luego.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Candel. Delch. Muy buen día, la masa de aire cálido sigue garantizando el calor. Hemos tenido una noche tropical o incluso ecuatorial. Aquí en la estación meteorológica de se hemos alcanzado una mínima en torno a los 24 grados. En buena parte del territorio la temperatura no ha bajado de los 24 o 25 grados. A primeras horas de la mañana nos seguirán acompañando algunos intervalos puntuales de nubosidad, en general ambiente soleado, viento flojo de componente nordeste y ya por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El protagonista para esta tarde será el viento de levante eh, con rachas en torno a los 30-35 kilómetros por hora. Seguiremos alcanzando temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 34 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 34-35 grados. Para mañana, jueves, pocos cambios, cielos despejados, temperaturas en torno a los 34 grados de máxima, mínimas, que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 24 grados. A partir del viernes, con el avance de la cresta de aire sahariano, se intensificará el calor. El viernes ya alcanzaremos los 35 grados, el sábado podríamos rozar los 40 grados, el domingo 14 37 grados y para el día grande de las fiestas, el lunes 15, alcanzaremos los grados habríamos temperaturas en torno a los 38 grados y no nos libraremos de las noches ecuatoriales con temperaturas que no bajarán de los 25-26 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch.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 7 y 33 minutos de la mañana y después de escuchar la previsión meteorológica ya saben que vendrá un calor aún más intenso que el de estos días a partir de este fin de semana, el fin de semana grande de nuestras fiestas, pues vamos a refrescarnos un poco con la música y además una música que tiene mucho que ver con las fiestas patronales porque esta noche en la barraca popular actúan Ana Mena y Abraham Mateo. Otro dia maar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 Elche es cuna de talentos Tenemos ilicitanos reconocidos mundialmente Por su trabajo Científicos como el físico Iván Agulló O el biólogo Francis Mojica Deportistas como Isabel Fernández Cantantes como El Niño de Elche Que son universales, intelectuales y escritores De la talla de Vicente Molina Foy Cineastas laureados como Chema García Y pintores que han entrado En la historia del arte contemporáneo Como los que formaron parte del grupo de Elche Tony Coy, Albert Agulló Joan Castejón y Sisto Marco. La Fundación Mediterráneo ha logrado recoger 58 cuadros de estos pintores procedentes de colecciones privadas y la muestra ya está aquí, en Erche, en la Sala de Exposiciones del Camp, en La Glorieta. Una exposición única que se inauguró ...al inicio de estas fiestas patronales... ...y que no podemos perdernos... ...si queremos comprender... ...el arte social del Grupo de Elche, ...que situó a esta ciudad... ...en la vanguardia de los sismos... ...en los últimos años de la dictadura franquista... ...en la que los artistas como Sisto... Tony Coy, Albert Agulló... ...y Joan Castejón... ...gritaban a través de sus cuadros... ...las ansias de libertad y democracia... ...que había en este país... ...el coordinador de la exposición... ...es Sisto Marco... ...hijo del pintor... ...y patrono del misterio... ...muy buenos días Sisto... ...muy buenos días Rosmari... ...¿qué tal?... ...bueno... ...yo estoy contentísima... ...es como si me hubierais... Eh, ...regalado algo ¿no?... El, ...el que hayáis traído... ...esta exposición... ...del Grupo de Elps ...a Elche... ...porque... ...cuánto tiempo ha pasado... ...desde la última exposición... ...que pudimos ver... ...a estos cuatro pintores juntos... ...pues poder haber pasado... ...creo que fue en el 78... ...cuando hicieron la última... ¿eh? En el Ateneo de Madrid y en la Sala Italia de Alicante. Yo creo que fue la última exposición que hicieron. Eh, ¿Esto es imperdonable para la ciudad? ¿Es que se ha olvidado de quién fue el Grupo de Elche? Bueno, yo no creo que se haya olvidado. Lo que pasa es que creo que no se ha llegado a conocer exactamente el alcance que tuvo este grupo a nivel internacional. ¿eh? Es decir, Alberto Aguilló tenía en su en su casa el esquema ese que aparece ahí en la exposición y bueno, lo tenía él allí guardado como, como una joya personal. Él escribió en unas líneas en un momento determinado aludiendo, aludiendo a ello, pero creo que no se le ha dado la la, vamos, la difusión, no se le ha dado la, el, el conocimiento de lo que, lo que significó el Grupo de Aix dentro de... Del arte, del arte contemporáneo, en absoluto, no se ha dado, no se ha dado. Pues por eso eh, la Glorieta se suma, eh, aprovechando esta exposición que ha llegado de Alcoy y que además es un acierto las fechas. Est podemos disfrutar de esta exposición porque va a permanecer en Elche hasta el mes de octubre. Por eso es importante saber, Sisto, ¿quién fue el Grupo de Elche? ¿Por qué tuvo esta proyección internacional? Bueno, esta proyección internacional es fruto de su buen hacer, ...y en un momento determinado... ...una revista que se llama Flash Art... ...de eh, edición, edición eh, mundial... ...editada en Roma... Y que, ...y que lo hace de forma bilingüe... ...en italiano y en inglés... ...pues eh, coge y se fija... ...se fija en la calidad de estos artistas... ...y los incluye en una lista... ...en un esquema que, repito, se puede contemplar ahí en la exposición... ...y bueno, juntamente con los grandes movimientos culturales... ...del de, de tipo vanguardista, como es el cubismo, el impresionismo y tal... ...pues aparece el grupo de ellos como unos creadores de, de una pintura... ...un lenguaje digno de ser destacado y de ser incluido dentro de esta, de esta, de esta relación... ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién lo llevó a cabo? Lo desconozco, no lo sé. Lo cierto y verdad es que está en, está, se publicó a nivel, a nivel mundial y está ahí, y está y, ahí en la revista. Claro. ¿Y, y, quién, ¿Y qué lenguaje era el que utilizaban? ¿Qué pintura era la de Albert, la de Tony, la de tu padre y la de Joan Castejón? Eso de todas las vanguardias, Aníbal Sinclair. Ellos utilizaron cubismo, impresionismo, eh, figurismo, lo utilizaron todo, lo utilizaron todo, todo, todo hicieron uso de todo, de ser ellos eh, y se puede ver en la exposición. Todas las distintas tendencias pictóricas de, de vanguardistas están ahí expuestas. Es decir, eh, no sé, desde la microcosmica de, de, de mi padre, por decir algo, a lo, no sé, a la forma, a la forma de. ...de dibujar de coi y todo esto... Pues es, que, ...es que bueno, no tiene desperdicio... ...se puede ver todo en la exposición... ...se puede ver ahí... ¿eh? Bueno, ...la gracia de la exposición es que tiene... ...está dividida en dos partes... Uh -huh. ...una primera... ...que corresponde a cómo pintaban antes de asociarse ellos... ...y otra que corresponde al... ...durante el tiempo que están ellos unidos... ...en el Coy, como la sala tenía unas dimensiones mucho mayores... ...pues sí tuvimos la oportunidad de poner una tercera etapa... ...que era la que correspondía a cómo pintaron cada uno... ...una vez que se separó el grupo... ...y eso pues con, por falta de sala... ...no se ha podido poner en ella ...es decir que se... aquí tenemos el antes y el durante... ...y el durante es cuando se puede observar... ...que eh, eh, bueno ellos iban, ellos iban... ...y además lo, lo describe Alberto en, una, en un, escrito, un documento escrito por él que ellos iban investigando, iban comprobando y se iban contando unos a otros cómo lo iban haciendo y tal, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, eso permitía ir evolucionando, ir, ir creando cosas nuevas. Solo, en fin. eh, solo, está, solo hay vivo de los cuatro. Joan Castejón estuvo en la inauguración. Estaba el, vamos, hablé con él por pues, 50 veces <ríe> a lo largo de la, de la preparación para comentarle. Estaba en con Covid. Pobre tenía ilusión de venir y estar con nosotros, pero cogió el covid, y le fue le fue imposible, se metió con fiebre. Pero vamos, yo diariamente hablaba con él dos o tres veces, le mandaba le mandaba la distribución que habíamos hecho, si había alguna duda en la distribución lo comentábamos. En fin, eh, no ha podido venir, pero pero vamos, sentimentalmente está con nosotros en todo momento. Hemos sí. estado en contacto uh -huh. con él. Pero sorprende, sorprende que esta exposición no se haya inaugurado antes en Elche, que haya tenido que ser en Alcoy y que venga Elche y además, pues como has dicho tú, dividida por falta de espacio. ¿Qué pasa con el Ayuntamiento de Elche? ¿No se ha implicado? Bueno, sí, el Ayuntamiento desde el primer momento ha cogido la idea con mucho entusiasmo. Esto nace en la cátedra de Toni Miró, de la Universidad de Alicante. Entonces, el Ayuntamiento de Alcoy se adhiere, Toni... Eh, vamos eh, en el ayuntamiento de Alcoy es donde primero vamos se eh, decide poner y luego acto seguido lo traemos para aquí lo que pasa es que en principio la sala que nosotros queríamos que queríamos la sala del salón de congresos estaba ocupada con actos tenía ya había una programación establecida y era imposible disponer de ella y entonces nos tuvimos que acomodar lo que teníamos a nuestro alcance que era la sala del la sala de la sala de la aula cultural de la cam ¿Eh? bueno y algo muy importante de aquí se va a denia es decir que no se queda definitivamente aquí se va a denia y en potencia pues ahora en, en en septiembre gestionaremos la posibilidad que parece ser que sí que la hay de llevarla de llevarla a Alicante y llevarla a valencia es decir que darle darle difusión a esta exposición eh, sí está Yo conocía a tu padre, afortunadamente, y sé que estaría muy enfadado, supongo, me lo confirmas tú, porque esta exposición llega a Elche, llega después de mucho tiempo y no se puede exponer en el Museo de Arte Contemporáneo del Raval. Ellos, el Grupo de Elche, fue el fundador de este museo. ¿Qué diría con el museo cerrado y la exposición, como tú dices, en una sala que la ha limitado? Bueno, pues eh, pienso que no estaría muy conforme, no estaría muy conforme. Con su vehemencia y forma de defender las cosas, pues eh, diría cosas gordas, claro. Pero no, tú no. ¿cómo, cómo? No podía ser de otra forma. ¿Tiene explicación? Que si tiene explicación... Eh, bueno. El que el museo esté cerrado y el... Vamos a ver, este... no, es, no es reprobable al hecho de que en un momento determinado, pues una determinada corporación, pues eh, se detecte que el museo, pues, eh, reúne condiciones poco adecuadas para contener la obra dentro y decida clausurarlo hasta que se repare. Lo reprobable es que hayan pasado cuarenta y tantos años y no se le haya ido prestando la atención adecuada para que el museo tuviese las condiciones en todo momento para poder contener eso dentro. Paralelo, paralelo, al, museo, paralelo al Museo de Contemporáneo de Derecho nace el de Villafamés. El de Villafamés todos los años vemos que está en el candelero, hablándose de él a nivel internacional y este pues bueno tiene, tiene la capacidad, tiene los, tiene los elementos necesarios para poder serlo pero bueno, eh, no, no arranca, no arranca, a ver si conseguimos que se le preste el interés y, y, y conseguimos que este museo pues, alcance el prestigio y el mérito que tiene, porque igual que nació el de Villafames, como te he dicho, nació este, es decir, la obra que tiene de pintores fue fruto del trueque, que los pintores del Grupo de ellos fueron haciendo con otros pintores contemporáneos de España, es decir, ellos daban obra suya y a cambio recogían obra de ellos y con eso iban llenando, iban llenando el museo, ¿no? Entonces eso es de la misma forma que nació el de Villafamés, es decir, que es un no sé, tiene una cantidad de obra y una calidad de obra que, que le hace, que le hace muy representativo dentro de dentro del, del mundo de la pintura vanguardista. Pues tú nos has puesto, has dado una pincelada de la importancia que ha tenido el Grupo de Elche en la historia del arte, de las vanguardias, también la aportación que ha hecho a esta ciudad, que es impresionante tener un museo de arte contemporáneo con obras que no las podemos ver, porque está cerrado. Y me gustaría terminar esta entrevista, Sisto, eh, ...diciéndome, ¿cómo habéis conseguido mm, recoger esas 58 obras del Grupo de Elche? Bueno, este ha sido muy fácil... ...el más complicado fue los pintores del 19 hasta el Grupo de Elche, ...que se hizo la anterior exposición, también en el mismo sitio... ...ha sido muy fácil en el sentido de que, mira, toda la obra de Sisto Marco... ...procede de la familia de Sisto Marco, excepción de uno... ...que es de un amigo mío que también tiene y, y se ha brindado a prestarlo... Luego la obra de Alberto es de Alberto, la obra de Coy es de, precisamente de la, de, la, de la, vamos a ver, de su primera mujer, que uh -huh. es la familia Ripoll, y que vamos, se ha brindado por entero a prestarla, y luego la de Alberto, pues es de, y la de Castejón es de Castejón. Uh -huh. Es decir, que prácticamente toda la obra que hay expuesta pertenece a las familias, a los herederos de, de los artistas. Pues... Decir que... Bien, hemos querido porque en Alcoy ya te digo, eran ochenta y tantos cuadros los que hemos recogido ¿no? y... Podríamos haber puesto más pero la Sala era lo que admitía Pues muchísimas gracias Sisto Marco por Muchas mantener gracias. gracias a ti Por Muchas mantener gracias. este legado tan importante Gracias La Glorieta Con Rosmar y Alonso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 Faltan siete minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana y recordamos algunas de las noticias que llevamos en el relato informativo de este miércoles 10 de agosto. Les contamos, les estamos contando desde las siete de la mañana que agentes de la policía local inspeccionan a diario los puntos de venta de cohetes y pólvoras de la ciudad para garantizar que se cumple con la normativa. Hasta el 15 de agosto revisarán estos establecimientos para evitar también la venta ambulante de productos no homologados. También la policía nacional ha detenido, se lo estamos contando desde las siete, ha detenido a un hombre que atracó la semana pasada una pizzería en Carrus. Se trata de un delincuente habitual y además peligroso y que amenazó de muerte a los trabajadores si no les daba el dinero de la caja. El arrestado con numerosos antecedentes penales ya ha ingresado en prisión provisional tras haber pasado a disposición judicial. Y hoy volverá a cocinarse en el Paseo de la Estación a partir de las doce y media del mediodía la paella de arroz con costra más grande del mundo, en la que se van a repartir más de 2.500 raciones entre los asistentes y al mismo tiempo las comisiones de fiestas participarán en el tradicional concurso de arroz con costra. Por eso no hay mascletá a las 2 de la tarde, ni de exhibición ni de concurso. Vuelve mañana la mascletá a las 2 en el Paseo de la Estación, en el nuevo emplazamiento ubicado en la avenida de Vicente Quiles Fuentes y en cuestión de deportes pues Paco Gómez les está contando que el objetivo del técnico del Elche de francisco es recuperar para el partido del lunes contra el betis a los jugadores que se perdieron por molestias musculares gonzalo verdulla se sabe que es baja segura de, tiene para un mes mes y medio por la operación pero javier pastore y lucas Boyé siguen entrenando aparte por las características de sus lesiones aunque se espera que pronto pisen el terreno de juego vamos a dar paso recordamos la crónica de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 Lidiar es reñir por la Villa de ese, vencer o morir. Las embajadas se representaron de forma magnífica por los propios festeros, una interpretación impecable por parte de los protagonistas de la festa que volvieron a ofrecer unas embajadas dignas de ser, ...fiesta de interés turístico autonómico... ...así que esta tarde toca la entrada cristiana... ...y el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos... Julián Fernández... ...anunció anoche en el programa de tele ...en nuestra retransmisión en directo... ...que el boato del capitán cristiano será digno de ver. Mañana toca el bando cristiano... ...y ya te digo, creo que van a hacer una entrada también muy bonita... Diferente evidentemente al moro porque cambia todo, cambia la vestimenta, cambia la música, cambia el paso, cambia muchas cosas, pero estoy seguro que los que participamos y los que nos ven van a disfrutar muchísimo también. ...hoy además se repartirá arroz con costra en el paseo de la estación... ...se va a cocinar la paella más grande del mundo... ...de este plato típico de nuestra gastronomía... ...que se quiere declarar bien de interés cultural... ...y hoy a partir de las 9 de la mañana... ...pueden comenzar a pedir los bonos en la web municipal... ...para comprar bicicletas y patinetes en Elche... ...y hoy empiezan a aplicarse a algunas medidas... ...del plan de ahorro energético del gobierno de Sánchez... ...en los comercios...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 ...y hoy es un nuevo día de fiesta... ...en el que no tendremos mascletá... ...en el paseo de la estación por ese arroz con costra... ...pero sí una mascleta nocturna... ...en Altavix. Aire de fiesta, los chicos y chicas... ...radiantes de felicidad... ...aire de fiesta, a tiempo de marcha... ...para papá... ...con alegría el brazo, con aire de gran amistad... ...todos a coro, cantando con fuerza para papá... ...pues sí, estas fiestas están siendo excepcionales... Eh, ...pero hay mucha más cantidad de pólvora en juego... ...se han incrementado los kilos, tanto en las mascletas... ...como en los espectáculos nocturnos... ...en el alardo de ayer de moros... ...que pudimos verlo y sobre todo escucharlo... ...y también se hará... ...tendrá más kilos de pólvora la ni del alba... ...y tendrá más color, más cohetes... ...y una palmera de la Virgen más brillante... ...y todo eso lo sabemos porque entrevistaremos... ...en la tercera hora del programa... ...a Manuel Fernández, ...uno de los responsables de la pirotecnia... encargada desde hace más de 30 años... ...de lanzar la alborada... ...nos ha dicho que también han aumentado... ...los puntos de lanzamiento... ...para abrir más este espectáculo a los barrios... ...estiman que van a quemar... ...unos 2.000 kilos de pólvora esa misma noche... ...y que se van a lanzar... ...80.000 cohetes... ...ha asegurado que este año... ...han incorporado más cantidad de cohetes... ...y palmeras de colores... ...pero muy diferentes a los que ya... Estamos acostumbrados a ver. Escuchamos a Manuel Fernández. Ah, se, se va a incrementar, se va a, a, a tirar el turquesa, ¿cómo se llama? Fusia, se van a tirar colores eh, aguamar, se van a tirar limón, naranja, se van a tirar intermitentes fusias, intermitentes colores que nunca se había lanzado en la niña de alba, pues también.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 Y este año vamos a ver si, si alcanzamos, estamos con las pruebas, si alcanzamos un radio de 700 metros de apertura con una altura de 300 y 350 metros y, y, y, y alcanzar a ver, que dure por tener ahí durante 25 segundos. Y buscar con los productos como el nombrante, el manés y todo eso, de darle más, más luminosidad y más, más brillo al, blan, a, al blanco de la palmera. Son 40 operarios de esta pirotecnia los que estarán trabajando durante esa noche la alba para ofrecer al pueblo del Che la alborada que llevamos dos años esperando a disfrutar de ella en un año muy especial en el que ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional.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 Es importante que los productos estén homologados, puesto que la homologación y, eh, nos, nos dice que el producto pues... va a funcionar como debe de funcionar. Y hoy miércoles no habrá mascleta a las 2 de la tarde en el paseo de la estación. Sí habrá una mascleta nocturna en la plaza de Castilla a las 12 de la noche. Y es que no puede haber más cleta en el paseo de la estación porque es un espacio que se va a necesitar para cocinar el arroz con costra más grande del mundo. Ya se está preparando, está todo organizado por la gestora de festejos populares. A las 12 del mediodía las comisiones de fiestas participarán en el tradicional concurso de arroz con costra. Y a las 12 y media comenzará a cocinarse esa paella gigante del plato más típico de nuestra gastronomía que está ...en trámites de declararse bien de interés cultural... ...para la elaboración de este arroz... ...del que se van a repartir 2.500 raciones... ...entre los asistentes se van a utilizar... ...imagínense, 75 kilos de conejo... ...45 de pollo troceado y 90 docenas de huevos... ...además de 25 kilos de embutido... ...todo un espectáculo de ver... ...sobre todo cómo se prepara a lo grande... ...este arroz con costra...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 tras la reconquista de la ciudad por parte del rey Jaume I, momento histórico que se representó anoche en las embajadas ante el Palacio de Altamira y que Tel retransmitió. Unas embajadas que aglutinaron a mucho público, que pudo disfrutar de una interpretación magnífica de los propios festeros protagonistas, que nos recordaron un hecho histórico como las continuas revueltas de los moros viejos que, sintiéndose discriminados y maltratados por los cristianos,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 de nuestras fiestas que son tan intensos, tan especiales y tan singulares. Sí, son muy intensos sobre todo para la pregonera Blanca Paloma, que solo se ha ausentado de Ilche el pasado domingo porque tenía que actuar en Madrid, pero ha asegurado que seguirá ya hasta el 15 de agosto disfrutando de lo que considera que ya son sus fiestas. Que sí, además lo estoy disfrutando desde dentro por primera vez y yo creo que es de donde uno se entrega, ¿no? Porque...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 Y los conciertos en la barraca popular están siendo multitudinarios, se están arrasando, más de 25.000 personas han pasado ya por la barraca municipal en estos tres primeros días de conciertos, una barraca situada en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El concejal de Seguridad Ramón Abad confirmó ayer que se están cumpliendo las expectativas tanto de participación ciudadana como de seguridad porque está funcionando el dispositivo policial hasta el momento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 con muchísima responsabilidad y con muchísimo sentido común. Y esta noche los conciertos se intensifican en la barraca municipal porque está previsto que actúen Ana Mena, Abraham Mateo, Belén Aguilera, entre otros muchos. Y en cuanto a cómo el equipo de gobierno ha resuelto el problema de la iluminación de la barraca popular con contratos menores, el Partido Popular ya le ha advertido a la concejal de fiestas, Mariola Galeana, que puede estar incurriendo en una ilegalidad al tener que fraccionar las facturas para poder usar esa figura del contrato menor. El portavoz adjunto, José Navarro, ha vuelto a pedir la dimisión de la concejal Mariola Galeana por su falta de organización de estas fiestas.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 Y seguimos hablando de fiestas al margen de la crítica política porque ayer una delegación de festeros de Jaca fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento como invitados de honor a participar en estas fiestas y es que Elche se encuentra hermanada con Jaca, con esta ciudad desde hace más de 30 años. Carlos García, el presidente de la Hermandad del primer viernes de mayo, destacó que esperan a los ilicitanos ahora con los brazos abiertos en Jaca el próximo año cuando devuelvan la visita y en la de la entrada Mora. En la entrevista que le realizamos, Carlos García pues, eh, dijo que lo que ha visto en el Che es que había muchas ganas de participar después de dos años sin fiestas. ¿Qué porque pues que la gente tenía muchísimas ganas, igual ha visto he visto aquí, ha visto a la gente con muchísimas ganas ahí a la calle de disfrutar y nos pasó también igual en Jaca, ¿no? Que disfrutamos a tope, sobre todo la gente, los que tenían muchas ganas y, y de muy buen rollo hablando así, ¿no? O sea, con muchas ganas de disfrutar, sin problemas y de volver a quedar a estar, ¿no? Y bueno, pues una vez cuando hemos llegado aquí a Elche, a la verdad que ha sido encantador, después de dos años y pico sin poder estar con vosotros, con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestra gente, con nuestros amigos y también recibidos como siempre, bueno, pues una gozada, una gozada volver a estar con vosotros. Y un último apunte para las fiestas, porque para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a la zona de desfiles o al centro de la ciudad, el Ayuntamiento ha establecido una zona reservada para ellos. Eh... Se trata de un estacionamiento, de estacionamiento en batería localizado en la avenida de la Comunidad Valenciana, junto a la Pasarela del Mercado. Se han reservado seis plazas los días, desde los días 8 al 15 de agosto a las 11 de la noche. El acceso a estas plazas de aparcamiento se puede realizar a través de la calle José María Buc. Y abrimos la crónica de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha detenido a un peligroso criminal, a un atracador eh, que la pasada semana intentó robar en una pizzería del barrio de Carros. Es una noticia que nos está contando desde las 7 de la mañana. ICiar Martínez, buenos días.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 Y después de dos años eh, de parón por la pandemia... ...se ha recuperado una publicación cultural destacada... ...se trata de El Setiet, esa revista anual del Museo de Pusol... ...ayer se presentó el número 25 de la revista... ...y se presentó en el Ayuntamiento por parte del director... ...del Museo y de la Concejal de Cultura... ...y allí estuvo Marta Pérez, nuestra compañera... ...muy buenos días Marta, cuéntanos...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 Cada noche en in de ogen. De De ogen. De ogen. De De ogen. De De ogen. De ogen. De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 ...tres minutos quedan para las ocho y media de la mañana... ...después del repaso de las noticias... ...vamos a repasar con Paco Gómez... Eh, ...esa crónica deportiva que nos viene... ...anunciando o avanzando desde las siete de la mañana... ...Paco Gómez, muy buenos días... ...Hola Ros, buenos días... ...bueno pues ahora todo está centrado... Eh, ...después de la presentación de la camiseta... ...que no ha gustado a la mayoría de aficionados... ...todo está ya centrado en el partido del lunes... ...porque poco importa si nos gusta o no mucho sí. la camiseta... ...lo que importa es que el Elche pueda tener un buen arranque... ...y sobre todo buenos jugadores. Sí, bueno, tener la plantilla más competitiva posible... ...es cierto que no la tiene cerrada... ...y no la va a tener hasta el 31 de agosto... ...porque yo creo que todavía van a tener que llegar... ...en torno a 3, 4, 5 fichajes... ...va a depender de las oportunidades que dé el mercado... ...pero sí es cierto... ...que hay posiciones que hay que reforzar sí o sí... Eh, ...como un lateral derecho... ...como un extremo izquierdo... ...como uno o dos centrocampistas... ...y más que probablemente también con un portero... ...aunque está Axel Werner... ...por si no se encuentra a ninguno... ...porque Badía claramente es el titular... ...pero bueno, el, el club y en boca del presidente... ...lo tienen claro... ...no quieren precipitarse, quieren acertar... ...si lo que va a llegar... ...es mínimo del nivel de Roger Martí... ...nos daremos por contentos... ...aunque mm. lleguen al final de, del mes de agosto... Pero sí es cierto que ahora mismo ya eh, los cinco sentidos de los futbolistas uh -huh. están puestos en el, en el Betis. Es ahora mismo una de, de las salidas más difíciles y eso que es la primera, eh, porque es un equipo que va a estar completamente centrado en ese partido. Eh, el año pasado quedó quinto en la Liga con los eh, superpoderosos Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla. Y el Betis quedó quinto, lo que tiene mucho mérito, además campeón de la Copa del Rey. Y bueno, va a ser en el Villamarín, que es cierto que el 19 de, julio, el Elche, perdón, el 19 de abril ganó allí uh -huh. en la jornada número 33, donde prácticamente de manera virtual eh, conseguía la, la permanencia, pero yo creo que este va a ser otro partido. Y bueno, vamos a ver lo que hacen los hombres de Francisco. El técnico va a estar muy pendiente de la evolución de jugadores uh -huh. para intentar recuperar el máximo de los siete que faltaron eh, por lesión el domingo frente a la Nucía eh, Pedro Vigas ya empezó a entrenar con normalidad esta semana eh, Fidel eh, y Josan también eh, podrían llegar yo creo que sin problemas Tete Morente ayer todavía entrenaba eh, entre algodones y los que están descartados aparte de Gonzalo Verdú que está convaleciente de su operación y no llegará hasta dentro de un mes y medio son claramente Lucas Bollé y, y Javier Pastore. En torno a estos dos futbolistas, que no olvidemos que son muy importantes de mm. cara a, a, al nivel de la plantilla, Buitrago decía que eh, no estarán, si no están para la primera jornada los esperan para la segunda o la tercera. Eso es una buena noticia porque la segunda o la tercera es el, los partidos en casa el día 22 contra la Almería y el 27 contra mm -hmm. la Real Sociedad. O sea que yo ya afirmo ...que ambos o uno de los dos empiece a meter la cabeza en, en la convocatoria... ...en ese segundo o tercer partido de Liga, yo creo que sería el mejor refuerzo. Claro, eh, gracias a la presentación de esas camisetas pudisteis hablar con Joaquín Buitrago... ...porque mm -hmm. con el técnico no sabéis lo que está pidiendo en estos momentos a Bragarnitz. Sí, bueno, has, claro. ...has comentado que faltan laterales algún que otro centrocantista defensa sí. supongo que también, el defensa central bueno, por las lesiones de los jugadores. Sí, lo que pasa es que defensa es cierto que ahora mismo, si contamos a todos los que hay, hay seis para dos puestos, mm. pero claro, de los seis, uno va a estar mes y medio en el dique seco. Eh, el otro, Josema, cuenta poco o muy poco. John Chetagulla es un canterano que sí es cierto, que va dando pasos hacia adelante. Y Pedro Vigas es un hombre propenso a las lesiones. Ya te he contado, sí. cuatro de seis. Entonces, yeah. si se da una oportunidad de mercado de fichar a un central con jerarquía, a un central importante, yo creo que se abordará. Pero me da la sensación de que eh, ahora mismo no es la posición en la que más está centrado el club. El club está centrado en posiciones que hay que cubrir porque mm. solo hay un jugador para esa posición. Lateral derecho, extremo izquierdo, ...uno o dos centrocampistas harían falta... ...el portero si se quiere meter... ...a un hombre de verdadera competencia que le pelee el puesto a Edgar Badía. Ahí estarían esas cuatro o cinco posiciones que hay que reforzar. Y cómo bueno, no sé si podrás ver, los entrenamientos siguen siendo a puerta cerrada. Todos. Porque, ¿todos? todos, o sea, incluso los de esta semana sí, del la... inicio de la liga, que son tan importantes. Sí, pero bueno, la pandemia nos ha traído cosas muy malas, <risa> entre ellas, eh, alejarnos del club, en todos los sentidos. Y el club, pues de alguna manera, eh, todavía eh, sigue agarrado a... ...a esa política que le dio la Liga y que, bueno, leer es muy cómoda, ¿no?, mantener alejados a los periodistas... ...y todos los entrenamientos son a puerta cerrada. Pues entonces no sabemos qué estaba ocurriendo con los entrenamientos, pero muy sí poco. que ayer nos diste una pista... ...de que estos entrenamientos, Francisco, ya no son los mismos que la pretemporada, ya no hay entrenamiento doble... Sí. ...los jugadores solamente están por la mañana entrenando... Sí, ya. Gimnasio es... también. Eh, no. Bueno, hay dos, Pastore y Lucas Boyé, que has dicho que siguen un entrenamiento sí, especial. Sí, efectivamente. Están haciendo un, digamos, un entrenamiento de readaptación para integrarse con el grupo. Todavía no lo han hecho, por lo que a mí me parece... ...temprana la fecha del de 22 o el 27... Eh, ...se ya poder verlos... ...pero ojalá, ojalá sea así... ...porque sería una gran noticia... ...indicaría que Boye eh, esquiva definitivamente el quirófano... Y que Pastore, que no sabemos qué le pasa, eh, pues se pueda empezar a ser el Pastore que a todos nos encandiló uh -huh. en el último partido de, de Liga. Pero sí, están haciendo un entrenamiento aparte. Uh -huh. ¿Y esperáis algún fichaje, cesión? Eh, ¿Esta semana pues, lo esperas? Yo creo que sí. ¿Andáis detrás de algo? Sí, sí, yo creo que tiene que llegar algo. Y si no llega, pues llegarán todos en la siguiente semana o en la otra. Tampoco quedan tantas semanas. El 31 de agosto se cierra la ventana del mercado estival, del mercado de verano uh -huh. y lo ideal sería que que llegasen ya eh, uh -huh. para que todavía hubiese eh, competencia para que Francisco lo pudiera meter ya en el... ...en el grupo que viaje a Sevilla... ...siempre que venga de un equipo... ...que ha hecho pretemporada... ...y que está físicamente al, al 100%... ...pero vamos, pueden llegar hoy... ...como pueden llegar el claro. sábado... ...como pueden llegar la semana que bueno, viene... ...pues hay que seguir escuchándote... ...en el Chen Punta, es, ...a la 1 Ros. y 20... ...gracias ti, Paco... Ros, hasta, luego. ...hasta luego... ...nosotros continuamos... ...después de los deportes... Eh, ...evidentemente viene la previsión meteorológica... ...importantísimo... ...porque tenemos calor... ...hay sensación térmica de bochorno... ...pero este calor... ...seguirá subiendo...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 temperaturas en torno a los 38 grados y no nos libraremos de las noches ecuatoriales con temperaturas que no bajarán de los 25 o 26 grados. Pues hay que comenzar, gracias Vicente, hay que comenzar a mentalizarse y a abanicarse. Nosotros ahora es momento cuando son las 8 y 36 minutos de la mañana de escuchar ese consejo que nos trae cada día la empresa amistad de elche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 8 y 38 minutos de la mañana. Es momento de conocer el tráfico y el impacto que las fiestas están teniendo sobre el tráfico rodado en el casco urbano. Y eso es lo que nos cuenta también todos los días desde la sala de control de tráfico de lunes a viernes, Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Bien, hoy no es como ayer, que tuvimos desde las ocho y media ya cortado todo el casco histórico de la ciudad. Hoy no hay alardo, pero sí hay más desfiles. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo en estos momentos el tráfico rodado por las principales avenidas y calles de la ciudad? Pues sí, efectivamente. De momento nos encontramos con tráfico muy fluido en las principales vías de la ciudad, salvo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 ...y hacia el itinerario del desfile una hora antes de su comienzo. Hoy la masquetá nocturna se realizará en Jaime Gómez Ors... ...junto a la avenida de la Unesco. Estará prohibida la circulación desde las 23 horas... ...hacia el área de influencia. Por último, recomendaros que durante las fiestas... ...se utilicen las circunvalaciones... ...y evitar en lo posible el vehículo privado. Utilicen el bus, piensen en sus ventajas...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 ...financiando con PSA Financial Services... ...condiciones en Citroen.es. Citroen Marcos Automoción. 8 y 41 minutos de la mañana... ...es tiempo de abrir esa ventana al mundo... ...a las noticias que nos traen en portada... ...los principales periódicos de este país... ...y por supuesto que hoy las fotografías... ...casi todos coinciden en las fotografías de... Eh, ...que recogen... Ese registro que el FBI realizó ayer uh, en una de las mansiones del expresidente Donald Trump en ABC. ...lo recoge en primera portada... ...diciendo que el FBI... ...entra en campaña por el registro a Trump... ...y divide aún más Estados Unidos... ...y otra de las... ...de los titulares que trae en portada el ABC... ...es que Hacienda multiplica los estancos... ...en la frontera con Francia... ...para aprovechar el turismo... ...de tabaco... ...esto es en cuanto al ABC... ...el país no recoge la fotografía en portada... ...de ese registro... ...en la mansión de Donald Trump... ...sí recoge la noticia diciendo... ...que el FBI registra la mansión de Donald Trump... ...en busca de documentos... ...y la Casa Blanca asegura que el presidente Biden... ...no conocía la operación... ...lo que sí que trae en portada... ...es algo que preocupa... ...es una fotografía del monte perdido en Huesca... ...en el Pirineo Aragonés... ...y nos están diciendo... ...pues las consecuencias del cambio climático... ...que el glaciar se está cayendo... ...el calor acelera... Trae en portada el deshielo en Monte Perdido. Los científicos hablan de catástrofe. Y también otro de los titulares de las consecuencias del cambio climático es España se seca. Las reservas de agua caen al 39%, el menor nivel desde la gran sequía de 1995. Seis comunidades sufren cortes de suministro ya y hay otras zonas en alerta. Y el calor extremo, el alza de la demanda y la expansión del regadío agravan la escasez. Esto es los titulares principales de la y del país. Veamos ahora el mundo. Dice que Moncloa calla y Podemos se ceba con el rey. Falta guillotina. El socio de coalición de Sánchez eleva el tono y un diputado nacional dice echar de menos el uso de la pena capital contra monarcas españoles. Los socialistas se lavan las manos y dicen que es intrascendente lo que ocurrió en el acto de investidura ...del presidente de Colombia... ...Felipe VI no se levantó de su asiento... ...al no ser la espada símbolo oficial... ...la que mostró el presidente... ...una espada contra el imperialismo español... ...y la monarquía una obsesión bolivariana... ...nos saquean... ...esto es lo que recoge el mundo de... Ese, ...de ese choque... ...que hubo en el acto de investidura... ...de... ...el presidente de Colombia... ...y también recoge el mundo en portada pues las manifestaciones que se han producido en Estados Unidos por parte de los republicanos al eh, conocer eh, que el FBI requisó a Donald Trump documentos secretos ante la furia republicana o la de protestas conservadoras tras registrar la casa del expresidente en Florida. Dicen que fue un asedio. Y otro de los periódicos que leemos es la razón que nos trae en portada lo de Trump el allanamiento de su mansión en Florida por parte de los agentes del FBI para conseguir esos documentos que dicen que se llevó de la Casa Blanca y hay otras noticias como que Teresa Rivera amenaza a las regiones insumisas con acudir a los tribunales también trae a colación ese plan de ahorro energético cuyas medidas algunas entran en vigor hoy mismo y también No reflejan en titulares que el Supremo tumba el plan lingüístico catalán que ignora el castellano. La sala avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de anular los proyectos de dos escuelas. A grosso modo, estos son los principales titulares de algunos de los diarios nacionales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver Skies in my Mientras los recortes al trasvase Tajo Segura continúan produciéndose mes tras mes, hay otro trasvase, el del Jukar Binalopó, que empieza a ver cómo su futuro. ...es esperanzador... ...se ha batallado mucho... ...para conseguir desbloquearlo... ...tras años de continua lucha... ...por un cambio de toma de agua... ...nada aceptable... ...para la calidad de los desembalses... ...y la pasada semana... ...se llegó a un principio de acuerdo... ...con el gobierno... ...con la Confederación Hidrográfica del Júcar... ...para no cerrar los acuíferos... ...de forma inmediata... ...sino que ese cierre... ...sea de forma progresiva... ...conforme se vayan recibiendo los caudales anuales pactados para este trasvase. Un principio de acuerdo del que queremos saber más... ...y por ello entrevistamos hoy al presidente de la Junta Central de Usuarios... ...el de Fucarvino Loco, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Eh, ¿Cuándo se consiguió este principio de acuerdo? Bien, esto es un, unas negociaciones muy técnicas que llevamos desde hace ya más de un año entre la Dirección General del Agua del Estado Español, Acuamed y la propia Confederación Hidrográfica de, de Juca. Es decir, estábamos ya 14, 15 años encallados, con reglamentos, con leyes y siempre chocábamos con lo mismo. Es imposible traer agua por el precio tan desorbitado que, que resulta de tener que elevar 700, 800 metros después del cambio de toma. Eh, pero has remarcado que esto es un acuerdo, un principio de acuerdo que se ha llegado con técnicos. ¿Esto significa que puedan los políticos cambiarlo? Bueno, pues ahí intento explicarme. ¿sabes? Lo que, lo que ya tengo cierta experiencia en las negociaciones de estos temas de agua y los políticos normalmente, normalmente cuando llegan a un sitio de estos... Mmm, O sea, conocimientos técnicos del tema no suelen tener mucho. Entonces, conociendo este tema, lo que intentamos, con la buena relación que siempre hemos tenido con, con los ingenieros, con la gente, con la gente que sabe un poco del tema, pues eh, intentamos llegar a unas demostraciones técnicas de que había posible solución. Por eso eh, hicimos esos contactos contactos que los políticos claro sabían que, que se efectuaban, pero dejando siempre la negociación por parte nuestra, no negociación sino documentos técnicos que demuestren pues que no le va a costar más dinero ni al contribuyente ni al ministerio. Y eso empezó cuando conseguimos el, la negociación que estamos haciendo de que la única solución era abaratar el precio del agua a elevar desde Valencia hasta, hasta base a San Diego en Villena. Y eso, pues hicimos unos cálculos, como, como son tres elevaciones muy fuertes, pues instalar unas estaciones fotovoltaicas en cada elevación. Así pagamos los usuarios de Juan Camino Lopó, unos estudios muy fuertes en la Politécnica de, de Valencia donde se han proyectado tres estaciones fotovoltaicas, para demostrar que eso era factible económicamente. Eh, solicitamos un informe a, a la Politécnica de Cartagena, que hay un departamento económico muy fuerte, que también demostró que lo, lo que nosotros proponíamos económicamente era viable, y con todo esto pues, lo presentamos... ...los técnicos a, a, a más alto nivel, a la ministra... ...que fue en octubre del año pasado... ...y bueno, yo he visto bueno... ...se metieron en los presupuestos del Estado... ...la fotovoltaica de Juan Cabino Lopó... ...70 millones de euros... ...y a partir de ahí pues empezamos a hacer números de motivaciones y historias... ...con todas esas reuniones... ...pues por fin el jueves pasado... Todos los entes implicados, o sea, la Dirección General del Agua, desde el director a su director, el director general de Acuamed, el jefe de planificación de Acuamed, el comisario presidente del Jucar y los presidentes de los regantes de Vinalopó, pues sin firmar nada, eh, llegamos allá a un acuerdo de que los números salían y que podíamos regar durante 10 años, eran 9 primero pero no salía con 9, con 10 sí, 10 años seguidos a un precio máximo de 26 céntimos el metro cúbico, que será más barato. ...¿eh? Siempre con las premisas de que el primer año pues van a ser alrededor de los 12 hectómetros, así más o menos, hasta llegar al año 33 con 37,5 hectómetros. Bueno, pues es un buen precio, asequible para el bolsillo de los regantes del Júcar. 26 céntimos el metro cúbico durante 10 años, esos son sus cálculos. Pero ¿cuál es el caudal que han calculado o que estiman que llegará del Júcar al Vinalopó? Y sobre todo a Elche, al campo de Elche. Claro, empezamos con 12 hectómetros en el año 23 y así iremos acumulando hasta 37 y medio, eh, que acabaremos en el año 33.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 este mes de agosto y septiembre en Tobinolopo no tiene sentido y tampoco si Hacienda o Patrimonio del Estado y el propio ministro tampoco lo puede ver. O sea, este es un preacuerdo de técnicos avalado a alto nivel, o sea que eh, creemos que no va a haber ningún problema, pero hay que reconocerlo que ahora todavía queda eh, pues la sí. aprobación definitiva para que luego, claro, por supuesto, la, el Ministerio lo publique en el Político oficial del Estado, como otros uh -huh. requerimos, y en Consejo de Ministros, claro. Pues vamos, vamos por partes, queda lo importante, el visto bueno de los regantes y el visto bueno de la ministra. Vamos a ver, para los regantes el precio es asequible, pero el caudal ecológico, la cantidad también. Pero ¿qué pasa con los acuíferos? Eh, ¿Habéis conseguido que no se cierren de forma inmediata? Sí, sí. Dentro de ese acuerdo, pues está la confederación. Vamos a acompañar eh, el cierre, que no estaba muy definido, pero con ese acuerdo la intención es eh, acompasar el cierre de acuíferos por sobreexplotado por agua de juca que venga. Así es. Esa es la intención. Y eso es lo que tenemos que ahora, que ir cerrando acuerdo con acuerdo. O sea, trabajar. Pero bueno, esto ya… Eh, partiendo de la base del acuerdo general, que son diez años a menos de 26 céntimos y de 12 hectómetros el primer año hasta 37,5. Y eh, con, con el compromiso de cierre de acuífero agua del júcar es ahora hay que trabajar. Ahora hay que trabajar punto por punto, por pueblo por pueblo, etcétera, etcétera. Ahora... Pero bueno, eh, tenemos la bendición de que al fin y al cabo el, el, está ahí el director general del agua, es una persona <ríe> del Estado, está también el presidente de Aguamé, también, ya que todas estas personas tienen, tienen la bendición en principio de negociar y llegar a ese acuerdo con uh -huh. el propio Ministerio del Estado. pues eh, Ahora, Ángel... Tenemos que llegar a este acuerdo porque es perceptivo, pero bueno, ha sido un año de negociación pura y dura, muy, muy seria, y bueno se confirmó el jueves pasado porque tenemos que para el pueblo explicarlo pues esto esto demuestra eh, que se puede ir de vacaciones Ángel eh, se ha conseguido lo más difícil ahora queda evidentemente las negociaciones pero paso por paso eh, para ver cuándo se cierra la planificación eh, pero estará de vacaciones eh, eh. Estos cuatro días, digamos así. Ahora empezamos ya el día 16, conjuntas de gobierno, un sitio, otro lado, y al final la asambleas de, de regantes a principios de, de septiembre. Y ahora toca, pues, polo por polo, explicar a, a los regantes y a los ayuntamientos lo que les va a afectar a todos. O sea, esto es un, eh, un, acuerdo, un gran acuerdo del Vinalopó que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y que no podemos fallar, puesto que hay que reconocer que el Ministerio Apuesta de Trabajo sabe y más, y ahora tenemos que implicar a todos. También tenemos que implicar a etapa Valenciana, que tiene que comprometerse a realizar las obras del post trasvase que aún le falta para poder traspantar los 37 kilómetros, pero bueno, hay buena también sintonía y bueno, pues todo eso tiene que transformarse en acuerdos y firmados y boletines, oficiales de Estado y cosas de no No vale... La intención está, ahora hay que hacerlo real. Y mientras tanto, eh, aquí en el Camp de Elche, la el riego está garantizado por los embalses de riegos del Levante que están llenos, pero la preocupación viene en octubre, en otoño, e invierno. Vosotros, desde eh, la SA de San Enrique, ¿cómo están las reservas? Porque el principio de acuerdo, ¿qué significa? ¿Cuánto, qué, ¿Qué agua está llegando ya del Júcar? O sea, partimos de la base de que ahora mismo el Juca Vinalopó está funcionando hasta el 31 de diciembre, ¿eh? que conseguimos un acuerdo ahí en mayo, ¿se acordáis? San Enrique está llenando sus embalses de Juca Vinalopó. Igual que San Enrique, digamos, toda la zona de Ape, Hondón y demás. Nosotros estamos ya llenando agua del acuerdo del 22, que hicimos un acuerdo del 22. Y ahora queríamos un acuerdo a 10 años del 23 al 31. Pues ahora más o menos agua tenemos y perspectiva de tener también pues hay que seguir negociando y ampliando otros trasbases para que vayan todos pues si puede ser en la misma línea mejor y se puede pues llega este principio de acuerdo en un mejor, en un buen momento en el momento en que estamos celebrando por fin las fiestas patronales muchísimas gracias Ángel por el trabajo que realizáis siempre gracias a vosotros y gracias por difundirlo porque estoy que darlo difusión para que los regantes y los ayuntamientos sepan que les toca a todos trabajar un poquito. La glorieta con Rosmar y Alonso.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 El coche de tus sueños está a tu alcance.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 hemos llegado a las 9 en punto de la mañana es la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles 10 de agosto lo hemos escuchado en la crónica meteorológica que nos viene contando Vicente Bordonado desde las 7 y media de la mañana y es que hoy tendremos el mismo eh, calor bochorno que ayer pero que a partir del sábado las temperaturas suben vamos a tener un intenso calor por la mañana y lo que es peor ...por las noches también... ...la ciudad ha vuelto a ser cristiana... ...anoche el rey Jaume I la reconquistó... ...los sarracenos que se sublevaron... ...colgaron la bandera de la media luna... ...en la plaza, en el palacio de Altamira... ...y no pudieron mantener por mucho tiempo... ...este elche musulmán... ...porque vino el rey Jaume I... ...para reconquistar la ciudad... ¡Cogen las espadas los Por la honra del rey, lidiar es reñir por la villa de ese, vencer o morir. Las embajadas se representaron anoche de forma magnífica... ...por los propios festeros de la Asociación de Moros y Cristianos... ...una interpretación impecable... ...por parte de los protagonistas que volvieron a ofrecer... ...un espectáculo digno de ser fiesta de interés turístico autonómico... ...como lo es. Así que esta tarde toca la entrada cristiana... ...y el presidente de la asociación anunció anoche... ...en nuestro programa, en la retransmisión que realizamos... ...en directo, Salvador Campello... ...que el boato del capitán cristiano...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 ...hoy además se eh, va a repartir arroz con costra... ...en el paseo de la estación... ...porque se va a cocinar la paella más grande... ...de este plato típico de nuestra gastronomía... ...que se quiere declarar, bien de interés cultural... ...y hoy a partir de, de las 9 de la mañana... ...o sea, ya, ya pueden ustedes... Eh, ...entrar en la web eh, elch .es, ...esta operativa es la web municipal... ...para comenzar a pedir los bonos que saldrán las ayudas que saldrán de las arcas públicas del Ayuntamiento para comprar bicicletas o patinetes eléctricos en Elche. Y hoy empiezan a aplicarse algunas medidas del Plan de Ahorro Energético del Gobierno de Sánchez, un plan muy polémico, porque hay medidas que traen a la confusión, como nos dijo ayer, aquí en este mismo programa, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro. Y hoy, en La Glorieta, vamos a conocer... ...en unos minutos, en la entrevista que le vamos a realizar... ...a Manuel Ferrandet, más detalles... ...de la palmera de la Virgen... ...que se espera ver salir del campanario de Santa María... ...como colofón, broche de oro a la nid del alba...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 Brazo, con aire de gran amistad, todos a coro, cantando con fuerza para papá. Vamos decididos a pasar este día con gran. Pues ya nos están informando eh, que la página web del ayuntamiento que se iba a poner en marcha a las nueve de esta mañana está colapsada. ...no funciona, hay mucha gente... ...que ya está cabreada... ...a primera hora de la mañana... ...pues este consejo... ...tranquilidad, paciencia... ...ya lo arreglarán los técnicos municipales... ...estamos de fiesta... ...y en estas fiestas de agosto hay mucha más cantidad de pólvora en juego... ...se han incrementado los kilos en las mascletas, ...en los espectáculos nocturnos, ayer en el alardo... ...y también se va a incrementar en la nid del albá... ...la alborada que tanto estamos deseando verla... ...tendrá este año más color, más cohetes... ...y una palmera de la Virgen más brillante... No lo decimos nosotros, lo dice el responsable de quien tiene que lanzarla, de la pirotecnia, Fernández, que lleva más de 30 años realizando la alborada en el Che. Vamos a entrevistar a su gerente, Manuel Ferrández, quien nos dijo en la entrevista que vamos a emitir en unos minutos, sobre las nueve y media, nos dijo que eh, se han incorporado más cantidad de cohetes y palmeras de colores muy diferentes a los...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 Y hoy, como hemos dicho, eh, Manuel Ferrantes también nos ha dado detalles de la joya de la corona, que es la palmera de la Virgen. La intención es que sea más alta y se abra mucho más. Quiere que se alcance los 350 metros de altura o los 300 y los 700 metros de diámetro. Pero también han perseguido que dure más tiempo suspendida en el aire y sobre todo que su blanco sea aún más intenso. Sí, la palmera de la bici ya la tenemos terminada y lleva más de mil cohetones y este año vamos a ver si, si alcanzamos, estamos con la prueba, así si alcanzamos un radio de 700 metros de apertura con una altura de entre 300 y 350 metros y alcanzar que dure por el radio durante 25 segundos. Y buscar con los productos como el nombrante, el y todo eso que dan de las más... ...más luminosidad y más, más brillo al blanco, a, al blanco de la palmera. Serán 40 operarios los que trabajarán durante la NID del Alba... ...para ofrecer al pueblo de Ilche la alborada... ...que llevamos dos años esperando a disfrutar de ella... ...en un año muy especial, en 2022... ...porque ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional.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 y 25 kilos de embutido, entre otros tantos litros de aceite o kilos de condimento. Todo un espectáculo ver cómo se prepara a lo grande la costra, el arroz con costra. Y a las 6 de la tarde se celebra la Prava del Ángel en el interior de la Basílica de Santa María y a las 8 de la tarde se iniciará la entrada cristiana tras la reconquista de la ciudad por parte del rey Jaume I, momento histórico que se representó anoche en las embajadas a las 10. ante el Palacio de Altamira y que Telech retransmitió, como también vamos a retransmitir en directo, pues la entrada cristiana. Unas embajadas, las de anoche, que aglutinaron a numeroso público que pudo disfrutar de una interpretación magnífica de los protagonistas que nos recordaron pues este hecho mmm, histórico de continuas revueltas de los moros viejos que sintiéndose discriminados y maltratados por los cristianos llegaron a tomar las armas en varias ocasiones aquí en la villa de Elche para luchar por recuperar el poder de esta ciudad y lo consiguieron colocando la bandera de la media luna en el castillo, pero eso sí, por poco tiempo. ¡Coger las espadas los felicitanos! Por la honra del rey, lidiar... ...es reñir, por la villa de Eze... ...vencer o morir. Los moros ganaron esa batalla... ...pero el rey Jaume I en el siglo XIII... ...consiguió devolverle la ciudad... ...al infante don Manuel, a los cristianos... ...es el contenido histórico de lo que muestran estas embajadas... ...el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos... Julián Fernández mostró su alegría...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 de nuestras fiestas que son tan intensos, tan especiales y tan singulares. Pues quien está viviendo intensamente estas fiestas es la pregonera Blanca Paloma, que solo se ausentó de Elche el pasado domingo y porque tenía que actuar en Madrid y nos confesó que allí en Madrid visitó a la dama de Elche. Y aseguró que seguirá ahora en Elche hasta el 15 de agosto, disfrutando de lo que ya considera que son sus fiestas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 ...y la verdad que, que siga así... ...porque que no pare, hasta el 15 me he reservado la fecha... ...para estar aquí al pie del cañón, dándolo todo. Pues... Y es momento ahora de conectar con la policía local... Eh, ...ella es María José Aranda... ...todos los días nos está dando la información... ...muy necesaria para los conductores... ...los cortes de calle previstos para este miércoles 10 de agosto... ...son los siguientes. El miércoles 10 de agosto...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 Los conciertos en la barraca popular están siendo multitudinarios, están arrasando. Más de 25.000 personas han pasado ya por la barraca popular en los tres primeros días de conciertos. Ayer, el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad confirmó que se están cumpliendo las, expect las expectativas, tanto de participación ciudadana como de seguridad, al estar funcionando el dispositivo policial hasta el momento. El dispositivo policial, tanto de la policía local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 Y esta noche en la barraca popular, eh, que está ubicada en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, actúan varios artistas como Ana Mena, Abraham Mateo, Benen Aguilera, Adexi Now, eh, Keshi Kit, César Eisi, con el DJ Ramsés y el DJ Duro. Continuamos con más asuntos en cuanto a cómo el equipo de gobierno ha resuelto el, programa, el problema de la iluminación de la barraca popular con contratos menores. El Partido Popular...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 Pues al margen de la crítica política, ayer una delegación de festeros de Jaca fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, invitados de honor a participar en las fiestas de Elche y es que Elche se encuentra hermanada con esa ciudad desde hace más de 30 años. Carlos García, el presidente de la hermandad del primer viernes de mayo de Jaca, destacó que esperan a los ilicitanos con los brazos abiertos en su ciudad el próximo año, cuando devuelvan la visita. Le entrevistamos en la retransmisión en directo que hicimos de la entrada mora el pasado lunes y nos contó lo que está viendo en Elche, que hay muchas ganas de fiesta. Pasaba porque la gente tenía muchísimas ganas.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 Y antes de finalizar el bloque dedicado a las fiestas patronales, eh, decirles que el Ayuntamiento ha reservado varios eh, aparcamientos en batería en la avenida de la Cunidad Valenciana para las personas con movilidad reducida. Se trata de seis plazas y que estarán reservadas desde el 8 al 15 de agosto a las 11 de la noche y el acceso a las mismas se podrá realizar a través de la calle José María Buc. Cambiamos radicalmente de asunto, abrimos la crónica de sucesos para contarles eh, que ha ingresado en prisión un delincuente peligroso, un atracador eh, que cometió ese delito el pasada, la pasada semana en una pizzería de carros. Es una noticia que nos viene contando desde las 7 de la mañana. Iciar Martínez, buenos días.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 Y también nuestra compañera Marta Pérez nos está contando desde las 7 de la mañana eh, que por fin se ha podido recuperar tras dos años sin esa publicación destacada la revista El Setiet. Se trata de la revista anual del Museo de Pusol. Vamos a escuchar a Marta.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 Pues esta crónica nos la trae porque ayer estuvo en la rueda de prensa en la que se presentó la revista El Sietiet por parte del director del Museo y de la Concejal de Cultura, y estas fueron las explicaciones de Rafael Martínez, director del Museo de Pusol. Nos hacemos eco de las actividades realizadas en este tiempo, en estos dos años de mucho trabajo pese a la situación vivida. Hay dos bloques en la revista, los artículos van...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 Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camden. Después de dos años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama.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 Zie maar Welcome.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Like a, lining, of a pesar de los problemas que se han producido a la hora de adjudicar los servicios para la organización de estas fiestas patronales, Lani del Alba... Ha podido garantizarse. El contrato con la pirotecnia Fernández se pudo tramitar a tiempo y de esta forma Elche volverá a emocionarse con la alborada y con el lanzamiento de la palmera de la Virgen. ¡Qué emoción! Esta ofrenda de fuegos artificiales es el preludio de la Festa de Elche y tras dos años de oscuridad, a las 12 de la noche de la madrugada del sábado al domingo, se va a iluminar la ciudad durante unos segundos y caerá sobre ella las lágrimas doradas... ...como el Oropel sobre el pueblo... ...emocionado por la coronación de su patrona... ...símbolo de la madre que cuida de todos nosotros... ...de los que estamos aquí... ...y de los que están junto a ella... ...la importancia de la Nidel del Alba es inmensa... ...porque va ligada al misterio... ...y los cohetones de la palmera de la Virgen... ...la última que se lanza... ...suele ser el secreto mejor guardado... ...de los pirotécnicos... ...los que hacen posible este espectáculo... Los Fernández de la pirotecnia Redoban, que llevan más de 30 años lanzando Lani del Alba. Muy buenos días, Manuel Fernández. Muy buenos días. Solo de escuchar el lanzamiento hemos escuchado el sonido de cómo esos cohetones, miles de cohetones, silban al salir del campanario de Santa María, se me pone el vello de punta. ¿Cuántos meses de trabajo hay en la preparación de la palmera de la Virgen? Pues la, la palmera de la Virgen la preparación se lleva mm, casi tres meses de trabajo, desde el momento en que se carga lo que es la subida, el cohete, hasta la preparación del color, el penado, el encañar, el atado, el encañado y todo, es, es todo artesanal es que y se lleva casi tres meses de trabajo lo que es la palmera de la Virgen. Pero la palmera de la Virgen va acompañada también de un espectacular eh, pues, espectáculo de fuegos artificiados. Va acompañada de una nid del alba que dura tres cuartos de hora. Este año está el contrato adjudicado. ¿Cómo va a ser la nid del alba? Pues este año va a ser, si sale todo bien todo lo que estamos preparando, va a ser la nid del alba espectacular de, de, de, de los últimos años de toda la vida, porque o sea, se, va, se han incrementado en, en cohetes, se han incrementado en carcasas, se han incrementado en puntos y lo que estamos preparando queremos que que sea una nida alba de las más espectaculares. Se ha incrementado a pesar… ¿Habéis tenido problemas con la materia? Dicen que el titanio si sí, escasea o con algunos de los elementos que necesitabais para preparar la nida alba… Sí, lo que pasa es que eh, eh, ya con previsión este invierno, con todo que se iba a hacer de que se iba a volver a la normalidad y todo, pues entonces ya fuimos haciendo pre previsión de los productos de, como el magnesio, el titanio y todo eso, para la, también para las novedades de este año de, en Palmera, que vamos a, a meter colores nuevos, que no van a ser los típicos rojo, verde, amarillo azul, sino se van a meter colores nuevos que se usan en esos productos y antes de que se agotara no, o, no, o nos quedamos sin existencia por no llegar a España, pues hicimos pues, proyectos en este invierno para poder preparar la misma alma en condiciones año y de, y de darle más, más luminosidad y con los colores nuevos que vamos a lanzar este año. Se puede saber, aparte de los tradicionales los verdes los rojos los blancos eh, qué colores el dorado se va se, se va a incrementar se va a, a tirar el turquesa cómo se llama Fusia, se van a tirar colores eh, aguamar se van a tirar limón naranja se van a tirar intermitentes fucsia intermitentes colores que nunca se había lanzado la nieve alba pues ahí pues, ...se van a lanzar en las palmeras. O sea, tendremos más palmeras antes... ...las palmeras siempre se lanzan antes de la coeta. ...¿cuándo empieza la coeta? ¿A y media? ¿A las once y media? Sí, las palmeras empiezan a las once y cuarto... ...y la coeta empieza a la once y media... ...con el lanzamiento de la palmera interior... sea de los siete brazos, en el huerto. Uh -huh. ...hay una simulación. Uh -huh. O sea que antes de la coheta... ...veremos una palmera con siete brazos... Exacto, desde una palmera de tronco de, de siete brazos, eh, haciendo como la palmera imperial que está ahí. Y eh, a partir de ahí es cuando se empieza la, la cuenta en el suelo. La coeta, ¿cuántos puntos de lanzamiento va a tener? Porque la gente que, que vive en la alborada en el centro de la ciudad es atronador, esa coeta, en los últimos años. Pues la coeta pues va, va ahí en el puente ferrocarril, Avenida Quibes, Paseo de la Estación, Plaza Corales, Puerta Altamira y toda esa zona de lo que es de la coeta tradicional de, todo, de toda la vida. Y de este año hay tres puntos nuevos en el suelo. ...que son de Carcasa, ...que va a ser Plaza 1 de Mayo... Eh, ...Jardín de Andalucía... ...y, y Mariano Benjiure... ...o sea que los tendréis en Carrús dos puntos... ...y uno casi... Eh, ...bueno en el Pla... ...en Mariano Benjiure... ...en la zona de Antonio Machado... ...exacto... ...son los tres puntos nuevos que se van a añadir en el suelo... ...este año también en la Nid del Alba... ...¿cuántos kilos de pólvora... ...son los que tenéis acumulados... ...para la Nid del Alba... ...pues... Este año, con la nue el nuevo incremento y todo, vamos a sobrepasar los 10.000 de, de pólvora. Estamos hablando de, de todo, estamos hablando de que se van a adelantar entre la tronada y los cohetones de las palmeras. Estamos hablando de que se van a lanzar alrededor de casi cerca de los 80.000 cohetes. Y, y luego el acompañamiento de la tronada a las carcasas de trueno y los puntos nuevos de carcasa de color y todo eso. Estamos rondando que podamos rondar casi las 4.000 carcasas que se van a adelantar. esta noche Habéis incorporado tres puntos nuevos de lanzamiento, pero ¿siguen estando los mismos puntos habituales en las terrazas? Sí, en las terrazas también, se, en la terraza también se, se han incrementado cuatro puntos de terraza, que hay cuatro puntos más que otro año de lanzamiento en terraza. Pero ¿esos cuatro puntos de terraza eh, están más alejados del casco urbano o más concentrados? No, están más, un poco más alejados, eh, sería el Instituto Sistomarco, Clara Campamón, La Alcudia y Victoria Gen, son la, los puntos nuevos de Terra. Lo que se está, se está buscando es eh, la, la, que la Liga del se eh, se reparta más por la ciudad y que desde más partes de la ciudad de Eche eh, tengan más cerca con lo que es el espectáculo de la Niña Alvar y que no, y que, y que se vaya a disfrutarla todo lo máximo posible en la ciudad. Ah, has comentado que son 80.000 cohetes, 2.000 kilos de pólvora. ¿Cuántos pirotécnicos vas a tener esa noche, Manuel, para que todo funcione? Eh, somos por las 40, per 40 personas, lo que vamos el, el mismo día 13 a terminar el montaje. Eso es lo que iba a preguntarte. ¿Cuándo empezáis a montar? Eh, lo que pasa es que en lo del día 13 montamos lo que es el suelo, pero por ejemplo nosotros ya la, la semana pasada ya hemos estado cuatro días montando todas las herramientas de las terrazas, y ya a partir del jueves empezamos ya a, a, a montar lo que, lo que es el género y de todo. Entonces, son, en total son siete días de montaje la, lo que es la del plan y de agua. Vuestras terrazas, las terrazas que tomáis, no puede haber público, ¿no? No, no, no, no, son un edificio públicos y están con su, su vigilancia de seguridad y de todo, y, y ahí no puede haber público. Eh, esto es en cuanto a los cohetes, las palmeras, la coetá, Pero qué hay de la palmera de la Virgen ¿Cuántos cohetones tiene la palmera de, de la Virgen este año? ¿Qué habéis hecho con ella? Habéis tenido tres meses para trabajar Ya está terminada ¿Y qué podemos decir de la palmera de la Virgen? Sí, la palmera de la Virgen ya la tenemos terminada Y lleva más de mil cohetones Y este año vamos a ver si, si alcanzamos, estamos con las pruebas, si alcanzamos un radio de 700 metros de apertura con una altura de 300 y 350 metros y alcanzar a que dure por el radio durante 25 segundos. Y buscar que con los productos como el nombrante, el manés y todo eso, de darle más, más luminosidad y que más, más brillo al blanco, al blanco de la palmera. Vale, eh, estas son lo, las cifras, 700 metros de radio. ¿Cuántos metros de radio tuvo la palmera de 2000, la última que vimos, de 2019? Pues la última, más o menos con lo que es las comprobaciones, estuvo por los 600 metros, sí, por ahí más este año vamos a buscar. Incrementar el radio de la palmera que sería más grande. A ver, no te escucho muy bien. Eh, dices... Te digo que el, el último año de los 600 metros de radio. Y Entonces, de... Ahora vamos a buscar que a ver si con las pruebas que hemos hecho en la que, que hace un, un radio de 700 metros. Y de, y de altura, has dicho 350 a alcanzar. Hasta ahora, ¿qué altura se alcanzaba? Pues como máximo por los 150-300 los metros. Y alcanzar también una duración suspendida eh, de 25 segundos, ¿cuál era el tiempo? Normalmente el tiempo eh, ha estado siempre entre los 20-24 segundos, pues ya sabes que al final estamos limitados por, por la altura del, del cohetón, de la, de la plataforma donde se dispara y el sitio y entonces pues más o menos estaba entre los 20, 23, 24 días de este año con las pruebas que hemos hecho a veces alcanza por los 25 segundos. En el ¿Qué, ¿Qué habéis hecho vosotros para evitar los accidentes eh, graves? Eh, ¿Habéis desterrado por completo el lanzar la virgen, la palmera de la virgen con la mecha manualmente? Todo está digitalizado. Eh, normalmente nosotros eh, lo que cuando montamos la palmera pues lo que También colocamos, le colocamos lo que es una lona y para durante, durante todo el lanzamiento de la vaya toda la noche o el día, no le entre nada de fuego a, a, a la palmera. Y luego el sistema de inición montamos los dos sistemas por seguridad, de mecha y, y digital Esas son las medidas de seguridad que siempre lleváis a cabo con la palmera, porque la palmera se monta, esos cohetones se suben todo el mismo día, el 13 de, de agosto. Sí, eso se monta el mismo día, 13. Se cubre con una lona bien cubierta y hasta las 12, hasta que terminan de lanzar todos los cohetenos, vosotros no sacáis la lona, no la retiráis. Exacto, hasta que no se termine lo que es el paro de, de la nida del albán y no, no destapamos la, la palmera. Eh, Manuel, ¿alguna vez has estado tú en el campanario eh, eh, a las 12 de la noche lanzando la palmera? Sí, estuve, estuve un año. Cuando lo escuchas, ese año que estuviste Cuando escuchaste este sonido ¿Qué pasó por tu cabeza? Pues cuando estuve eh, Cuando está en el campanario Como no ve la palmera Solo escucha el sonido Y eh, pues entonces Antes de, de eso un, un nervio tremendo Y luego cuando ya oí el sonido de la salida y ver que empieza a romper los cortes y a llorar a la palmera y, y oír a la gente los aplausos y, y, y el himno de, de, de la música, pues una gran emoción y, y alegría de, que, de que, otra, que ha salido todo bien. Y una última cosa, eh, para que lo no sepa, que el que le pega fuego a la palmera es un ilicitano con nosotros. ¿Quién va a estar en el campanario? Sí, eh, un visitano que trabaja con nosotros, que, que tenga siempre fuego a la palmita. A la pues muchísimas gracias, eh, Manuel Fernández, eh, por convertir la noche en día en la madrugada del 13 al 14 de agosto y por trabajar en conseguir que la nid del alba siga siendo más espectacular, tenga más colorido, sea más brillante y sea más potente y sobre todo que la palmera de la Virgen siga subiendo más alto y abriéndose cada vez más para abrazar a toda la ciudad. Lo que hacen ustedes es pura emoción. Gracias. Gracias a, a vosotros. De este pueblo Y al cielo mira con alegría la gracia eterno.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 Para las 10 de la mañana nosotros seguimos disfrutando de la música pero de un clásico, de David Bowie, Let's Dance.